At last the class of 1998 show, the situation tragedy Grand opera slick with salt, cliffhangers with no hope The water the gallery, the flooded gallery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 The curfew as flying, the comedy divine The bulging eyes of puppets, swirling the lightning Buenas noches a toda la gente que está en este preciso momento Sintiendo el 107.3, la frecuencia modulada A toda la gente que está sintiendo ahora mismo, en este mismo momento El www.radiocuca.org Un saludo muy grande a toda la gente que está ahora mismo Sintiendo Radio Cuca, Radio Cuca La radio Libre de esa emisora de radio que tanto molesta a algunos ¿eh? que quieren acabar con nosotros y nos dicen que ¿m? o cerramos y paramos de emitir o la multa llega entre y es de entre 100.000 y 200.000 euros nada si ¿eh? <ríe> son sí, los mismos los mismos que dan miles de millones a fondo perdido a, a los bancos ¿eh? Eh, los mismos que cada cuatro días alcuentres eh, que tienen una cuenta con Perse en Suiza. ¿eh? Los mismos que evaden impuestos. ¿eh? Esos mismos. A Radio Cuca, a Radio Crash, a las radios libres de Asturias. ¿eh? Es que llevamos tres décadas haciendo ¿eh? esto. Tres décadas teniendo el micro abierto para que. Puede venir quien quiera... ...a decir lo que quiera... ¿eh? ...sin falta de... ...ningún tipo de titulación oficial... ...sin falta de ningún conocimiento... ...sin falta ni siquiera de perres... ¿eh? Sí, ...autofinanciámonos entre todos... ...pero si uno no tiene perres... ...el que no tiene perres... ...no tiene por qué poner perres... ¿eh? ...mientras haya perres a bondes... ...que podamos poner los demás... No lo entienden, no pueden entenderlo. Esto es bueno, superior a ellos. ¿eh? Son incapaces de entender. nuestros no no esos esquemas mentales. No pueden encajar un proyecto que se basa sencillamente en la libertad. Que está basado sencillamente en que las personas, ¿eh? los individuos, ¿eh? puedan venir aquí y decir lo que quieran. ¿eh? En sin falta de ganar perres, por facilitarlo. No, aquí no ganamos perres, no tenemos necesidad de ganar perres, ¿eh? porque mm, haciendo esto ya nos sentimos sobradamente pagados. Pudiendo venir aquí a decirles cosas que queremos decir. Eh, seguramente, bueno, pues bueno, seguramente no lo tengáis, no tengáis la más mínima duda que vamos a vamos pelear hasta el final. ¿eh? Eh, intentaron ya más veces las últimas veces que intentaron acabar con nosotros bueno pues sacamos ellos un poco los colores porque bueno temas legales no supone que hay una ley estatal que tiene en obligación ¿m? de desarrollar reglamentariamente las comunidades autónomas la nuestra comunidad autónoma bueno como tantos otros no se molestó en ¿m? en redactar ese reglamento Entonces entendíamos, eh, pusimos ellos, sacamos ellos los colores, haciendo eh, ellos ver que no podían ir contra nosotros cuando ellos no habían eh, cumplido con esas obligaciones. No pasa nada porque ahora mándenos cerrar hasta el día que ellos cumplan con esas obligaciones, teniendo en cuenta que lleven tres años de retraso y mm, y no se ven no se visos de que de que tengan ningún interés ninguna intención en cambiarles cosas pues entonces yo me imagino que un cierre como es que ordenen sería un cierre definitivo un cierre definitivo que sería padallos esta frecuencia 107.3 y otros tantas, por supuesto la de la de los compañeros de Radio Caras en sesión Va de ellos la, a los amigos... ¿eh? ...a los dos amigos que sí que se lucren... ...a través de la radio... Eh, ...todos esos radios que están pre-i... ¿eh? ...y que ponen publicidad... ...y reciben perres por esa publicidad... ...la calidad de lo que imitan da lo mismo... ¿eh? ...la pasión de los que falan ahí... da ¿no? lo mismo... ...hay... ...sí, bueno, a lo mejor en esos radios comerciales... ...hay programas que falan de música... ¿eh? Pero seguro que esos programas que falan de música no ponen la pasión, que pone el raposo o el, o el selectu, ¿eh? seguro que no ponen esa misma pasión. Seguro que hay, a lo mejor en esas radios comerciales hay programas que falen de literatura, ¿eh? pero seguro que esos programas que falen de literatura eh, no están al nivel de la pasión. ...que ponen los capítulos prohibidos de correntellado... ¿eh? O, o, o, ...o los tías sin huella o... ¿eh? ...seguro que hay que hay programas incluso de... ...¿sabe Dios de qué? ...de deporte, sí, todos los emisores tienen programas de deporte... ...pero seguro que no disfruten... ¿eh? ...los que lo hacen, que no disfruten ni siquiera la mitad... ...de lo que disfruten los compañeros de fondo este... ¿eh? A lo mejor resulta que en esos emisores hay también programas de cine. ¿Mm? Pero los que falen de cine no son tan apasionados como el compañero de pasión de cine. ¿Eh? No dan datos tan tan impresionantes y, y que faen ver la, lo que ya apasiona el tema ¿eh? como los que da el compañero Carlos en Mancine. No, temo que no, ¿eh? que no son lo mismo. No son lo mismo, no somos lo mismo. Ellos no lo entienden, ¿eh? ellos no entienden que podamos existir al margen de ellos, pero bueno, de momento existimos, llevamos 33 años existiendo al margen de ellos, al margen de toda publicidad, de toda administración, de toda ley, ¿eh? y bueno, pues fadremos por seguir. Sabemos que ellos molestan, ¿eh? y os molesta como tantas otras cosas prefieren prefieren destruir en antes que permitir que exista bueno pero igual que preferieron tirar el edificio de la madreña y dejar ahí un feudo escapado en antes que dejar que siguieran faciéndose allí milenta cosas conciertos charres de todo al marche de ellos al marche de los normes al marche de los jays También van a querer más cerrar a los emisores de radio que no tienen ningún ánimo de lucro. Que sencillamente son micros abiertos para que cualquiera pueda venir a hablar. ¿eh? Seguramente prefieren que Radio cuque y Radio Crash callemos. ¿eh? Seguramente lo prefieren. Y como yo siempre digo, ellos tienen de la parte la soy Ficieron a ellos, ¿cómo no van a tener la de la soparte? ¿Eh? ...tienen de la parte la fuerza bruta... ¿Mm? ...yo no puedo resistirme a la fuerza bruta... ...yo si llega por aquí uno de los... ...eh... ...de, lo, de los policías... ...con porras y pistolas... ...bueno pues obviamente va a poder conmigo... ...yo y cualquiera de Radio Cuca... ...no tenemos la fuerza bruta... Nada más tenemos la razón... ¿Mm? Eh, ...¿podrá más la razón... ...que la fuerza bruta? ...pues no lo sé... no lo sé, no tengo ni idea, de verdad os lo digo, no tengo ni puñetera idea si va a poder más. Lo que sí que tengo claro es que todos los que estamos aquí, todos los que hacemos radio, ¿m? todos los que están a nuestra radio hermana, en Shishon, también, trabajando y disfrutando y apasionándose, eh, tenéis seguro que vamos a... Fuerza no podemos poner, seguramente, la fuerza tienen a ellos. ¿eh? pero sí que vamos a poner mucho corazón, mucho corazón, ¿eh? y vamos a hacer todo lo, todo lo que haga falta para pa seguir aquí. ¿eh? Eh, sencillamente os pues pido que, ¿eh? que se sepa, ¿eh? que se sepa, que lo sepa todo el mundo lo que estén haciendo. No importa, eh, a la mayoría de la gente seguramente no importa, la mayoría de la gente nunca sintió Radio Cuca, ¿eh? pero pero hay unos pocos que sí y como decía no sé quién por ahí esos son los imprescindibles. Hablando de apasionamiento. tengo esta noche igual que hice ahí me parece que fue ahí 15 días o hay tres semanas, no me acuerdo ya tengo que de ahí hay unas gracias muy muy muy muy grandes ¿eh? un abrazo virtual enorme al, al collacio de, de pasión de cine que ¿eh? dedico me un Un segundo programa un segundo programa eh, de dentro de esa serie que tiene las 10 películas de la vida de bueno pues una serie de personas de bueno pues de, de todos los que eh, tuvimos a, a bien eh, participar en ese proyecto tan guapo ¿no? eh, ya os digo no son las 10 películas de mi vida porque ya estáis fartucos de sentirme decir que eh, me resulta absolutamente imposible escoger escoyer 10 películas, 10 canciones... 10, lo que sea... ...en ese momento se pues, llenen... ...seguro que por supuesto... Eh, muchos de, de, de ellas... ...sí que les volvería a repetir... ...digamos que... Mmm, ...son todos los todos que están... ...pero en un tan... ...todos los que son... ¿eh? Eh, ...no obstante... ...bueno pues yo puse ahí unos cuantes... ...que bueno por supuesto... ...el, el club de la lucha y, y Matrix... es por supuesto que siempre estarían en cualquier en cualquier lista que yo oficiera de mis películas más más importantes ¿eh? Eh, si tenéis ocasión de sentir esos programas ¿eh? dedicados a esas películas uno de ellos me parece que bueno ta, bueno están en el archivo los dos los dos últimos programas de pasión de cine que eh, están ¿eh? que tan, tan subidos al al archivo ¿Eh? a ese repositorio al que, bueno, pues unos cuantos subimos los programas de Radio Cuca ¿eh? los programas que hacemos en, en Radio Cucaracha pues eh, si tenéis ocasión sentílos bueno, y sentid los demás, por supuesto pero bueno, esos eh, especialmente vos los recomiendo porque pese a que supuestamente Matrix y supuestamente The Faith Club son dos de las películas fetiche, eh, digamos, pese a ser recientes, cualquiera que bueno pues que sea verdaderamente apasionado del cine seguramente dirá pero bueno hombre como en toda la historia de la cinematografía vas a escoger dos películas eh, eh, que, que son de cuatro días, que son de, de hay 20 años. ...bueno hombre, pues joder... ...a mí me gustan, gustan mesas y, polo, y no soy el único... ¿eh? ...no soy el único, mucha gente de, de, de, de la gente de Radio Cuca... ...que participó en, el, en la convocatoria del, del compañero... ...pues seguramente eh, muchos de ellos pusieron... ...bueno seguramente no, se lo yo... ...porque estuve sintiendo los los programas... ...que ahí dedicó el, el joyazo de Pasión de Cine... que dedicó a, a los listes de, de otros compañeros de la radio eh, son muchos los que pusieron el, el, el club de la el club de la lucha y Patris eh, dentro de, de la solista significará alguna cosa eh? significará algo que los que bueno pues entendemos la vida quizá de otra manera y por eso hacemos Radio Libre Eh, tendrá que ver que, que esas dos películas hayan bueno puesto un fetiche para nosotros pues no lo sé pero bueno pues cuide con el mayor cuide con lo mayor sí eh. y, y yo os hago yo os recomiendo sentir las dos partes porque en las dos partes fala fala de, en especial de, de, de, de fight club fala fala en los dos y en unas reflexiones que pese a que Eh, yo supuestamente soy un fan de esos dos de esos dos filmes de esas dos historias pues unas reflexiones a las que yo no llegara eh, eh, y que son unas reflexiones realmente eh, realmente guapas joder realmente muy guapas y que yo personalmente pues a partir de ahora asumo ¿Que cuáles son? Coño, sentí pasión de cine, joder. Sentí el, el podcast y vos enteráis. ¿Queréis lotofecho? lo tofecho? Pues no, ¿eh? Igual eso también hay parte de la Radio Libre, no onda lo tofecho. Luego, no, por, por supuesto, también tengo que decir... ¿eh? que igual que en la primera parte, pues bueno, ¿eh? chufábame mucho y, y bueno, pues muchas gracias, ¿eh? pero, pero, pero. Voy <ríe> a ponerme color a chaval. Definir a Nedonia como. Como programa de, de culto bueno pues entenderlo es eh, porque realmente eh, aunque a mí me sorprende porque yo vengo vengo aquí a hablar de les, mis cosas y no entiendo que eh, por cierto buenas noches macetu que veo que está que está macetu ahí eh, ahí puesto en el chat hacía mucho tiempo que no venía al macetu aquí está el macetu, eh, el macetu eh. buenas noches buenas noches Que digo yo que de definir a Nedonia como programa de, de culto, pues ya os digo, eh, ¿qué crees que.? A ver, una persona que como yo, que viene aquí en la Nedonia como miserable, no tiene ninguna pretensión de, eh, no sé, de evangelizar, de, de tal. Yo sencillamente vengo a hablar. Muchas veces vengo a hablar sencillamente para tener yo más claras algunas cosas yo mismo. Eh, el. fecho de falales de eh, una manera de aclararse a lo mismo. Eh, falar, por lo menos en el mío caso, tiene eh, un valor diferente de pensar. Porque podéis decir, coño, si si fuera verdad eso que dices siempre de que vienes a la radio eh, eh, a falar pero que no tienes interés en que nadie lo sienta, coño, pues podías eh, sentarte en un banco por ahí o, o en el sofá de casa eh, y pensar, sencillamente, y pensar en las cosas. Claro, lo que, lo que ocurre es que eh, el pensamiento y el falar, por lo menos en mi caso, sé que no llega así nada. Eh, en los casos de todas las personas, bueno, pues por lo menos en mi caso son cosas muy diferentes. El, el pensamiento, digamos, que va demasiado rápido eh, eh, y que se descentra mucho. Eh, eh, podéis pensar a lo mejor que el mío discurso, el mío falar, eh, también se descentra bastante, eh, Hay quien dice se te va mogollón la pinza, ¿eh? y, pero para que os falgáis a la idea, el pensamiento más tuvía, ¿eh? más tuvía. O sea que bien, muy bien venir aquí a hablar, venir aquí a falar. aunque sea nada más un día a la semana, un ratín, pero bien, muy bien, muy bien, porque ayúdame a centrar a centrar muchas cosas. Eh, mirad pensé muchas veces, pensé muchas veces. que yo tuve un tiempo de de juntar ¿eh? letras, Escritor Paz una palabra demasiado fuerte y yo nada más me dejaba a juntar letras. Y juntaba letras y a través de ese juntamiento de de letras, bueno, pues llegué como como yo en aquel momento digamos que sacaba las cosas que que tenía que tenía que tenía adentro. Hoy, queris macetu. Ah, Ya, es que estaba falando en otro sitio eh, Haces programa hoy, ¿no? Neodónico, tengo abierto el enlace para escuchar la radio Pero no escucha nada, vaya por Dios Ahora ni siquiera me abren los enlaces ¿Qué hago un dios Bueno, anda, pues siéntolo mucho Pero sí, sí, fue un programa esta noche Fue un programa esta noche Y estoy estoy eh? aquí estoy aquí eh? Falando, pese a que no se abran los enlaces ¿eh? Pero bueno, lo que decía A ver, eh, programa de culto Bueno, no sé, hasta qué punto puede, puede llamarse el programa de culto lo que yo vengo a hacer sencillamente para eso. Ah, que estaba con lo de juntar letras. Un tiempo que juntaba letras casualmente, ¿eh? cuando empecé a hacer en dejé de letras, el letras. Pues seguramente porque tengo a fondo con, ¿eh? con, con decir palabras falaes y por eso a lo mejor no tengo esa necesidad de escribir palabras. ¿eh? no lo sé ye posible pero bueno pues ya a todo eso pues ya que sea pues un programa bueno pues que que la pretensión que me sirva a mí mismo un programa que está fechu para el locutor nada más bueno pues resulta que ya desde el principio pues hubo gente que se enganchó que por motivo que sea que yo vos deo joder que no lle por hacer por falsa modestia no no A ver que no tengo ni puñetera idea de idea de, de qué de qué motivo puede haber para que a la gente preste sentir esto, ¿eh? que yo he encantado de que os preste, oye, pues mira, pero no entiendo el por qué. Pero bueno, si sí puedo asumir eso del programa de culto, porque hay medio docena de, de personas que bueno, pues por el motivo que es ella, ¿eh? pues digamos que, que sí, que podría responder a lo mejor a esa a esa, a esa definición ¿eh? del culto. pasa que eh, decía el, el amigo de mm, decía el amigo de pasión de cine que que, que pasara de ser programa de culto a programa de masas Hombre, yo eso sí que ya a, a ver que yo estoy encantado últimamente que eh, que archivo aparecen 200 descargas de, de este programa no entiendo cómo puede haber por ahí 200 personas que tengan interés en sentir este programa de fecho yo lo que pienso en realidad es ¿eh? que hay solamente una persona que yo una dos bueno unas cuantas ¿eh? que antes también tenía oye pues mis 20 descargas por programa teníales eh, hay alguna persona especialmente torpe para eso de les descargas y entonces pincha una y otra vez ¿eh? para conseguir descargar una sola vez que llevo una sola persona que a lo mejor Eh, bueno, pues ni la que pincha 150 veces o 180, ¿eh? pudiera ser eso, pudiera ser eso, eh, porque de otra manera, la verdad, que no, que, que no me explicaría yo cómo puede haber 200 o 300 personas que tengan interés en sentir anedonia. Que encantado estaría si fuera verdad. ¿Eh? Eh, mira, eso lleva una de las cosas guapas. ...o podréis decir vosotros coño, ¿no? soy si niño guapo, pues oye feo, ¿no? A ver, eh, eh, ...hay gente de Radio Cuca... ...que, porque, bueno, aquí obviamente Radio Cuca... Eh, ...cada uno que fue el programa, el programa ydel de él... ...no llega de Radio Cuca, entendámonos... Eh. salvo Radio Cuca, pero bueno... ...en Radio Cuca no hay nadie que... ...que diga lo que tiene que hacer con él... ¿no? Eh, ...el caso, llega bueno, pues que hay mucha gente... en Radio Cuca, que, que los poscas. Eh, bueno, pues los podcasts, ay mira quién está por aquí. Ah, no, no, nada, nunca nadie. Yo pensé que había que había otra persona en el, en el chat, pero no, no, pero yo mentira, nunca. Está maceto nada más, que, que lo dicho, como no puede sentir, computada. Uh, eh, ¿eh? Bueno, seguíamos al, al, en el tema de ese de. de que hay gente en esta emisora en Radio Cuca que cuelga los dos programas en una plataforma informática en internet que seguramente, bueno, pues la mayoría de los que sintáis esto la conocéis se llama e box ¿eh? con V, dos o's y acabó en X mira, oye, haciendo publicidad, madre de Dios ¿eh? contribuyendo aquí a que <ríe> a la multa porque fue publicidad no, pero tiene que ser publicidad pagada, sino nada No, pero bueno, yo fallo más que nada porque eh, programas muy interesantes de Radio Cuca pues se cuelgan allí, eh, y os digo dónde podéis sentirlos. Ahí podéis sentir eh, podéis sentir Domingo de Ramos, eh, podéis sentir Lola del Raposo, eh, podéis sentir el Nuevo Desorte Mundial, eh, pues una serie de de programas realmente realmente interesantes, ¿eh? Realmente interesantes y que se fan aquí, que fan, se fan en la cuca, lo fae, ¿eh? siente que no tienen otro interés que que hacer, lo que hablar... Gente muy apasionado, ¿eh? Y seguramente eso eso lleva una ventaja de sentirnos a nosotros en cuenta de sentir cualquier otra emisora. Gente tan apasionado con lo que fae, que lo falla a cambio de nada. Estoy seguro de que no lo vais a, a topar en otro sitio, ¿eh? Eh, bueno, pues la cuestión, ya que, eh, que es sea que, que tiró para adelante, que fabricó la, la plataforma esa, el e eh, bueno, pues oye, gana perres difundiendo programas de radio, cosa que no me parece mal. Gana perres, digo, porque en esa emisión, en esa, en esa plataforma, pues hay publicidad, hay publicidad. ¿eh? Hay publicidad. a cambio de eso ofierta unos servicios a quien cuelga los audios, los podcast, unos servicios muy importantes. Ahí, por ejemplo podría saber si efectivamente eh, esos es 200 descargas que tengo son todos de la misma persona, son de varias, eh, dónde vinían, de qué parte de de España, o del mundo incluso, eh, podía porque bueno, sí que siente sí que sienten programas de la CUCA personas que están en Kadios, eh, cada dios. yo tengo eh, hay un tiempo una sintiente ¿sí del otro lado del charco o sea que imagináis vos eh, casi nada casi nada bueno eh, pues lo ya os digo hay gente que, que los pone ahí pero hay gente que los ponemos en otro sitio eh. hay gente que los colgamos en una plataforma que se llama archivo Eh, yo pienso que personalmente el, el programa, Anedonia, eh, no tiene sentido que lo, que lo pegan en la otra. Tiene más sentido que lo pegan esta, porque esta tiene si quieres un, un finchu, un objetivo eh, parecido al nuestro. Ellos no tienen tampoco publicidad, eh, no sé exactamente de qué de qué viven. de en cuando piden alguna ayuda algún donativo de Radio Cuca, pues pues mandamos una ayuda de alguna vez en Estados Unidos seguro que los collacios de nuevo desarrollo mundial pues bueno se atribuir de algún tipo de no sé de de masónico o qué sé yo alguna cosa de este se broma bajo del sentido ese programa que lo mucho yo A has non estás de acuerdo con las cosas que que dicen Pero bueno, eh, yo curiosamente un programa sobre teoría de la conspiración poco dogmático, poco dogmático porque lo habitual en, en esa temática es que sea muy dogmático y no este no hay, no es apenas apenas dogmático, eh. eh gústeme. a mí a mí personalmente gústeme, aunque no necesariamente te de acuerdo con las con las cosas que, ¿eh? que se cuenten en él, ¿eh? Pero bueno, podéis sentirlo. ¿eh? Yo por pues digo, es y de los que se ponen en el en el IVOS, ¿eh? Eh, los que nos ponemos en el Cheve a lo mejor y porque pensamos de otra manera y a lo mejor y porque ponemos también de algunas cosas eh, pre enriba de bueno pues de esa difusión obviamente pues oye eh, el, el otro sitio este Libox lo visiten miles de personas y y muchas personas entonces pues saltan de aquí para allá y tal y los programas de Radio Cuca que se cuelgan en en en el y pues bueno, llegan a tener miles de, de sentientes eh, en el, en el archivo, bueno, pues no pasa eso a lo mejor si sí pasa ¿m? con algún programa muy popular que por el motivo que sea pues bueno se, eh, se, se difunda que está ahí y la gente vaya a sentirlo ahí ¿m? pero en general no, en general no y tampoco da, bueno, pues unas estadísticas tan analizadas como eh, como da el el otro sitio que te dice donde, de donde te descarguen, de donde te sienten, como llega la cosa, cuando fue, tal. Archivo únicamente como mucho, te dice el número de descargas que tienes y gracias. ¿eh? ¿De dónde vinieron? Sabe Dios. Eh, Son repetidos en un sé. ¿eh? Pero por lo menos eh, ye, yo creo, por lo menos, para y programa, cada uno fa idea lo que quiera, y más coherente. Eh, los míos programas eh, cuando termino de hacerlos, grabo los eh, y súbolos ahí con una licencia eh, con una licencia que no es comercial una creative commons eh, eh, si no la conocéis buscáis el, eh, información acerca del mundo de, de las licencias no comerciales eh, que no son el copyright eh, porque permitido absolutamente permitido copiar pero yo eh, pongo siempre una, una pequeña cortapisa ¿eh? a la licencia dentro de ese tipo de licencias bueno pues hay varias modalidades eh, una de ellas que bueno pues mucha gente aquí también tira de ella y era de uso libre ¿eh? que bueno, tú faes esto pero no es tuyo. ye tuyo pero tú dices que cualquier otra persona fega lo que quiera con ello ¿eh? utilice una parte, lo utilice entero o incluso que dé, que saque, que saque beneficio económico con ello. Yo por dar algún motivo, no sé, ni siquiera vos creáis que lo tengo muy claro, ¿eh? Pero yo siempre pongo lo de que nunca está permitido, está ¿eh? permitido la la so, la so partición... El, pero no está permitido el uso comercial. ¿eh? Eh, ...debiera permitirlo porque al fin y al cabo, oye, pues Quien quiera que lo faga, ¿no? Pero, pero ya ves, no, no, eh, no, no. Utilizo una licencia libre, pero sin embargo eh, pongo ya una una leyenda, una limitación. No permito el uso el uso comercial de, de anedonia. claro, no tendría mucho sentido no permitir el uso comercial de Anedonia y yo mismo colgala en un sitio que, oye, pues que saca perres de una manera muy lícita, porque no fai daño a nadie, todo lo contrario, eh, un óbito, echei un óbito a la gente que fa radio y a la gente que nos gusta sentir programas de radio, Pues yo soy el primer usuario de ese sitio, aunque después Anedonia nun ta aí, nun te aí e Anedonia está en otro sitio y, bueno, pues puede entenderse que por tener 200 sintientes en archive, Anedonia sería un programa de masas. Hombre, no sé, ¿eh? no lo sé. Pero bueno, de todas maneras, eh, agradezco enormemente al, al Collacio de Pasión de Cine que, ¿eh? que digas esas cosas tan guapas de, de Anedonia, de verdad. ¿eh? También me gustaría decir una, una cosa, esto llevo una, una confesión. Eh, yo cuando oficie esa lista de, de películas, que ya os digo que bueno, faltaron mi, mi lenta por meterme, y bueno, por una serie de motivos. Ya os digo, Matrix y The Fight Club, yo creo que, que se estiven a, a estar siempre, porque, bueno, pues, porque son películas con un contenido mmm, realmente, realmente importante. Eh, puse también Dark City, no sé si la conoceréis, Dark City, Ciudad Oscura, eh, esa, bueno, pues en realidad tampoco no, vos pensáis que, oh, estoy viendo la mogollón, sencillamente creo que ya porque en el momento que la, que la vi, bueno, pues, oye, impactóme, impactóme mucho, ¿eh? impactóme mucho, gustó mucho, no sé. Seguramente hay otras milenta que, que podía poner que me gustaron tanto como Dark City, pero Dark City, por embargo, quedó me eh, grabada. Recuerdo la muchas veces, eh. recuerdo muchas veces esa esa película. ¿eh? Eh, esa película también quizá, quizá un poco precursora de, de, de la propia Matrix. ¿Eh? Aunque decían los Wachowski, curiosamente, que ellos no... Porque de alguna vez ellos preguntaron, más gente vio o sea, lo mismo que yo, esa conexión entre Dark City y entre lo que cuenta Dark City y lo que, y lo que cuenta Matrix, esa realidad alterada, ¿eh? realidad que no es real. ¿eh? Eh, curiosamente decían ellos que ellos no conocían, conocían la película, no conocían Dark City. ¿eh? ...pero bueno, es lo más habitual del mundo... ...llegar al, al mismo sitio... Eh, ...a través de, de caminos diferentes... ...yo soy de los que piensan que... ...la originalidad no existe... ¿eh? ...¿cómo existe la originalidad... ...con la, el millón de años que llevamos... ¿eh? ...los seres humanos... ...pisando el, el pedrusco este... Jame, por favor... Eh, ...todo tuvo que salir ya en algún momento... ...todo tuvo que existir... ¿eh? ...en algún momento... eh hay mucho tiempo en un taller que hice sobre precisamente juntar palabras, juntar letras. Decíanos el el rapaz que que impartía el taller aquel, sea la originalidad, no existe lo que no ye plagio, qué tradición, pues yo estoy de acuerdo, lo que no ye plagio ye tradición. o sea que es posible que tanto Matres como Adarciite al fin y al cabo no dejen de ser más que reescrituras de un viejo mito no deja de ser el mito de la caverna de Platón puesto en otros formatos ubicado en otras épocas pero al fin y al cabo no deja de ser el mito de la caverna también un poqueñín no yo pienso que sí o sea que es perfectamente posible y es perfectamente fácil que ...personas diferentes en al, al mismo sitio... ...después puse también otras dos películas... ...estas ya más clásicas... ...daba un poco de palo, por nada más películas modernas, ¿no?... <ríe> ...digo, tendré que poner algún clásico... ...puse eh, El golpe, no sé hasta qué punto... ...El golpe puede llamarse una peli clásica... ...pero El golpe puse por un motivo muy muy importante... ...que llegue que El golpe, llegue una película que se deja ver... O yo, a mí por lo menos, me vela Y a más gente, porque ya más gente me lo dicho Un montón de, de veces, todas las veces que faiga falta, y nunca, nunca canse de ella. Pues vela una y otra vez, y nun, nunca canse de ella. ¿eh? Y además, tiene una cosa muy importante, que una de, de esas películas, que hay más, ¿eh? yo valoro mucho, que, que tiene mmm, varios momentos en los que parece que va a acabar, y sigue, ¿eh? ...y una peli de este es enormemente larga, no sé el metraje que tiene, eh, no sé el minutaje que, que puede tener... ...pero bueno, pues a mí abúntame que lleve una peli que se fa larga, eh. lo mismo de la relatividad del, del tiempo que me decían ayer... ...oye, no, estoy relativo porque mira el tiempo, si estás pasándolo bien, eh, fásete muy corto y si estás pasándolo mal... ...fase de muy largo y al mismo tiempo... ...bueno, pues en este caso... Eh, ...estás pasando bien, porque estás viendo una peli... ...muy entretenida y muy guapa... ¿eh? ...y fase, por lo menos a mí... ...y a alguna otra gente que yo conozco... ...fase nos arga. ...el otro clásico... ...que punchi fue... Eh, ...Con faldas y los locos... ...que oye, pues va... ...yo muy divertida, ¿eh? yo río mucho viendo esa película... ...y hay otra película que puedo ver... ¿eh? ...todas las veces que falga falta... Y gusta mucho, la verdad, Paso muy bien viendo, viendo esa película. Aparte de ese final guapo que tiene, lo de joder, que, que soy un paisano. Bueno, hombre, nadie ¿no es profeto, ¿Eh? claro, oye. Además, ya sabéis que siendo yo como soy, eh, persona de estados más que de rasgos, no eh, creo que posiblemente eh, la homosexualidad, heterosexualidad, sea un rasgo estable, sino a lo mejor un, un estado, ¿eh? Un estado que habitualmente no se modifica, pero que puede modificarse guapamente. ¿eh? pues ser eh, estar en estado homosexual un tiempo y luego pasar al estado heterosexual. Nunc creo, nunca creo yo que sea ¿eh? que sería un, un rasgo estable. ¿eh? Pero bueno, eh, ¿baso vaso esta, o esto en alguna cosa? No no, no, no, no lo baso en ningún tipo de, de argumento más allá de la, de la mi reflexión la, y la mi opinión. Luego puse eh, puse una que bueno que para mí eh, esa sí que es un clasicazo y sé que para mucha gente y también un un clasicazo que llega de amanece que no es poco ¿eh? Eh, que esa parece a mí dame la sensación ¿eh? ya me diréis cuando sintáis el el podcast del ¿eh? de pasión de cine ¿eh? a ver qué os parece a vosotros a mí da la sensación de que de que no gusta demasiado al ¿eh? que no llama no llama la atención al al, al rapaz de, de pasión Eh, a mí sí, la verdad que sí. Creo que ya conté por, por aquí, eh, por antena, eh, cómo fue la, la, la mio primer, el mío primer primer contacto con, con esa peli. Eh. Eh, hay que partir de que a mí toda historia, que sea surrealista, fantasiosa imaginativa, pues atraeme más. Curiosamente, esto decía también el, el compañero que, que en las de La Miollista, que la gran mayoría hieren, hieren fantásticas, ¿eh? ¿eh? Sí, la verdad que a mí tírame mucho a la fantasía. ¿eh? Bueno, ya, joder, dedico una vez un programa entero a decir que ¿eh? que yo estaba intentaba vivir en el mundo de la, de la fantasía el, el mayor el mayor tiempo que pudiera de, de la mi vida, ¿eh? Pues obviamente por ese mismo motivo me traen las historias, sean los libros, sean las películas, me atraen las cosas imaginativas, fantasiosas. ¿eh? Bueno, pues imaginad lo que puede ser para una persona ¿eh? que gusta la, la fantasía y que, bueno, digamos que tampoco me disgusta el, el surrealismo. ¿eh? Me gustan mucho las historias surrealistas también. Eh, pues imaginad lo que puede ser para un rapacín. ¿eh? ¿Qué tendría yo? 16, 18 años, no sé ni siquiera... La edad que tenía. Sé que ya era todavía la que salía de noche, que haya muchos años que ya deseé de salir de noche. Llevo eh, un tiempo en el que salía salía de noche, ¿eh? llegaba llegaba a casa ¿eh? y preparaba algo para cenar. Al igual es 4 o 5 de la mañana, ¿eh? pues podía hacer dos cosas. Una y era meter salchiches de Frankfurt desde. Eh, da 50 céntimos la, la media docena, que es si es lo que llevará, mi humedad ahora, pero la que ya gustaba mucho, metíales en el microondes, ¿eh? Con, ponía ellos un un, un un tranchete por arriba para que se desfixiera y luego eh, comía eso. De alguna vez también llegué hasta a hacer patates frites, ¿eh? pelar patatas y hacer patatas frites a las 5 de la mañana tiene un mérito de la de Dios, pero bueno. Bueno, eso ya era lo primero que hacía al llegar, Y después también, eh de aquella ella tenía un, una televisión en la, en la habitación, ¿eh? mira, yo que no tengo, ¿eh? que no veo la tele, después ¿eh? pues en aquel tiempo tenía hasta tele en la habitación, ¿eh? bueno, no veo la tele porque vi internet, a ver, no no evolucione, no evolucione nada, ¿eh? De hecho, de alguna vez incluso pude llegar a pensar que, que seguramente ya era mejor lo que sale en internet que lo que sale en la tele. Y hay un tiempo, si no se me va a hablar de, ¿eh? de programas de, de la tele que hay ahora, decía, joder, pues si hubiera habido eso, yo podía haber habido eso en la Entonces igual seguía teniendo tele. ¿eh? Bueno, la cuestión es que yo tenía una tele, la habitación, y siempre la vi un pedazo en antes de dormir. ¿eh? Bueno, pues imagina me lo que llegué a llegar. casa 5 con la mañana, hoy cenaron unos salchiches de Frankfurt de microondas con un con un tranchete derretido para arriba, ¿eh? prender la tele y de repente ¿eh? ver que estaban poniendo una, una peli española en la que salió un paisano ¿eh? con una fesoria en la mano diciendo y otra vaya putada salió tu salió tu nombre en el bancal y llegaba la otra me y es verdad y tal ...y enfocaba en abajo... ¿eh? ...y entre la huerta de, de verduras y tal... ...la cabeza de un paisano saliendo por la tierra... ...yo digo, ¡ay madre! ¿pero qué es esto? Y, ...y yo quedé pilladísimo... ...y joder, seguí viendo aquello... ...y salimos un mogollón de cosas... Que, de, ...surrealistas sin sentido... Y, ...y que te partías de risa pero al mismo tiempo... decías, ¡pero joder! ¡qué imaginación el, el que hiciera esto! No es sé el tiempo que pasó después, yo como ahora, que eh, si algo te interesa... ...busqueslo precisamente por internet o lo que sea, y enseguida lo, lo tienes. Eh, no es sé el tiempo que pasó hasta que conseguir ver entera esa esa película. Eh. Amanecer no es poco, pero joder, quedóme para siempre. De fecho, mira, eh, otro detalle importante. Eh, cuando, pues qué sé yo, cuántos años habrá, habrá como 10 años... Eh, La primera vez que, que yo tuve internet ¿eh? en casa, la, la primera peli que descargué, que después descargué muchas, oye, pst, si está alguien sintiendo por él de las autoridades, mira, soy un pirata. ¿eh? Pero de aquella todavía no había leyes restrictivas, o sea que me imagino que no son retroactivas, Ah, bueno, sabe Dios, igual con la ley de la libertad ciudadana, esa ¿eh? que tal, pues, pues igual sí, igual si... Sí, Igual si... Igual si es si delito. Bueno, pues la cuestión ya que... Eh, la cuestión ya que... Pasé bastante tiempo en antes de conseguirla. Y cuando tuve internet, la primer peli que descargué fue precisamente Amanece, que no es poco. luego eh, puse otra por un, por un motivo a ver, voy a empezar explicando el motivo y luego luego digo cuál es esa otra película o esa es otras películas bueno para una de ellas pues por un motivo y otra por otro bueno veréis eh, yo a mí eh, dentro de, de ese gusto por la fantasía eh, por la fantasía por lo imaginativo pues digamos que la fantasía lo imaginativo y es muy variado y en principio, atráeme tráeme todo. Eh soy muy aficionado a todo lo que y ciencia ficción, soy muy aficionado a todo lo que lle, lo que llame la fantasía heroica, épica y tal. Eso soy aficionado también al al terror, al género de de terror, curiosamente soy aficionado al género de de terror y también al género de ciencia ficción, pero gustame muy muy poques. películas de, de esos temas y gustan muy muy pocos libros ¿m? de terror de supuesto terror eh, sabéis por qué porque yo pienso que llega eh, un sentimiento ¿m? vamos a dejar de lado el tema de la eh, de la ciencia ficción porque bueno y un caso aparte gustan mucho los libros pero no me gusta tanto nes, nes películas quitando excepciones que sí que me gustan mucho pero bueno vamos a dejarlo de ya hoy vamos a hablar nada más del tema del, del terror ¿eh? el terror eh, a mí ¿qué es que queréis que os diga que un libro consiga fazerme sentir terror y una cosa realmente complicada yo leo libros de terror Y a lo mejor estoy leyendo un, un pedazo que igual está hablando de una cosa que da mucho miedo, yo no me entero y a lo mejor acabo la página y digo, ah, me casi tenía que sentir miedo. No lo siento. ¿Sabéis <risa> también el motivo al que lo atribuyo bien de, bien de veces? Pues que a lo mejor cuando tenía yo, no sé, 8 ocho, ocho años sería, 9, 10, qué sé yo, no lo sé. Leí el primer relato de Edgar Allan Poe y sentí verdadero terror. No hay terror exactamente lo que sientes con Poe o lo que yo siento con Poe y angustia, y angustia. Y yo la angustia. Estás angustiado. Poe consigue consigue construir una atmósfera, un clima, consigue estar angustiado. Poe consigue Desde que, desde que descubrí a Poe, sigo, sigo intentando. ¿eh? Sigo intentando encontrar otro autor que sería capaz de, de transmitir eso. Todavía no lo encontré. Me gusta mucho también Lovecraft, ¿eh? que también es un escritor de terror. ...pero gusta mucho, no exactamente por el terror... ...Dogcroft eh, gustame más por ese esa mitología... ...ese mundo mitológico que construyó... ...gústame ver cómo lo explota... ...pero no ni que sienta miedo... ...yendo los relatos de, de Lovecraft... ...no siento miedo... ...yendo los de Pudis, sí ...siento miedo, siento angustia... ¿eh? Con las películas, pásame un poco igual... para que una película... ...una película de terror puede... dar dame asco... faceme sentir repelús, ¿eh? Pues pegar un blinkus y esta fecha de manera pues yo qué sé, La típica peli de fantasmas que de repente, es lo de golpe uno hace ¡uh! y joder, pego un blinku y tal, pero no lle no sentir terror. Eh, hay honroses excepciones, les que sí. Y una de esos honroses excepciones y la mía peli de terror favorita pero precisamente porque consigue me teme crea una atmósfera en la que consigue me teme y consigue que yo sienta esa angustia ese miedo ¿Mm? la peli en cuestión y darkness darkness oscuridad eh, de un de un director eh, catalán me ¿Mm? Balagueró un director que en mi opinión eh, ...más tarde, pues bueno... ...esa fue la primera película que, que vi de él... ¿eh? ...fascinóme por eso... ...porque consigue... hacerme sentir terror... ¿eh? Eh, ...la vuelvo a ver ahora... ...y ya la vi unos cuantas veces... ...y sigue consiguiéndolo... ¿eh? ...y por ese motivo me, me gusta tanto... ...porque consigue transmitirme... ¿eh? ...y yo creo que eso ya es lo que yo busco... ...en ese tipo de películas... ...que joder... ...que consigan transmitirme eso... ¿eh? Eh, después bueno seguir viendo las películas que tenía Balagroda, que ya tenía tenía otras dos bueno aparte de algún cortometraje y, y tal que ya no me prestó tanto <risa> entonces ella de dicho, ¿eh? ahí seguramente ya es necesario que tengas un especial gusto por estético por cine para para contraer la gracia pero yo que yo lo que estaba buscando y que me mmm, angustiase tanto como como darles ...y vi otra que hicieran antes... ...el solo primer largometraje... ...que era este de... Los sin nombre... ¿eh? ...basado en una novela de... ...de Ramsey Campbell... ...curiosamente uno de esos que os digo que yo... ...leí un par de libros de Ramsey Campbell... Y bueno, pues acabé los digo, bueno, ay coño, sí claro, aquí donde decía que clavaba el cuchillo, ahí tenía que pasar miedo, no me di cuenta del miedo. Bueno, pues eso, eso que vos digo, nunca consigue transmitirme mi Rancy Campbell. La peli, hombre, está bien, pero bueno, yo creo, yo personalmente creo que no llega a la suela de los zapatos a, a darnes. aí ahí no estoy de acuerdo con el collásico, eh él comenta que que la su favorita y precisamente esa de Les de Malagaro. Y después hubo otra, que que decidió después de darnes que esa pónganla también a mi lista, Curiosamente mira que no habrá pelis en historia de del cine, Y voy a poner dos del mesmo director, ...bueno, pues yo soy asesina ...pero por un motivo, por un motivo también... Gente, ...hay motivo... Eh, ...la peli está frágiles en cuestión... Eh, ...y yeah, la única peli de terror... ¿m? ...que tiene final feliz... ...que yo conozca... ¿eh? Eh, ...hay mogollón de pelis de terror... ...que tienen eh, final, digamos... ...bueno, de alivio... ...y ¿eh? dice, ay Dios, no me mató el bicho... ...tal, ay qué bien... ¡Ay, acabamos con, eh, con el psicópata! ¡Uf! Y es como una respiración, como un descanso. Vale. Eh, frágiles no acaba de esa manera. No acaba con una respiración, no acaba con un descanso. El final y feliz. Acabes con una sonrisa en los llavios. ¿eh? Una peli de terror. ¿eh? De mucho terror. Pero que acabes con una sonrisa. ¿eh? No os voy a dar detalles. Veidla, si queréis. Joder, ¿eh? ver qué pensabais y bueno después la última que puso que puse perdón que desa de el collazo en el programa en un fallo ahí voy a confesar una maldad voy a confesar una maldad muy grande veréis hay unos cuantos añinos Eh, ...en Antes de hacer pasión de cine, eh, el, el mismo compañero tuvo otro programa que se llamaba Sesión Continua. Sesión Continua y era por lo menos un tiempo ¿m? los martes por la noche, creo que ya era a las 10, a las 10 o a las 11, no me acordáis, 10, me parece. Eh, el caso es que, bueno, yo estaba esperando que llegara, que llegara ese día. Yo normalmente, bueno, ahora ya debí en un tanto, pero cuando ya era más mozu, yo acuérdome que siempre dividía los días por cosas eh, cícliques que hacía ese día. Pues los lunes ya era el día de hacer la cosa que me prestaba, los martes ya era el día que, que echaba en un sé qué serie de televisión que me prestaba a ver, los miércoles ya era el día que tocaba clase de tal cosa que me gustaba, bueno, ese, ese, esas cosas, ¿no? Entonces yo digamos que siempre he eh, tenido una motivación para esperar los diferentes días. Bueno, pues cuando, cuando se emitía sesión continua los, los martes por la noche, digamos que volví un poquillín a, eh, a, ese, a, ese, a esa rutina, a esa espera, a esa motivación, a esa motivación infantil. Eh, porque, eh, prestadme la de Dios, yo estaba esperando que llegara la sesión continua, eh, porque metíame al, al chat. ...y más gente... ...llegamos a, a, a ser unas tres 4 personas... ...que todos los hermanos estábamos en el chat de, de sesión continua... de ...comentando un poquillín las le, películas que de las que hablaba el compañero... Eh, ...comentando un poquillín a lo mejor, y otras cosas... ...respondiendo a preguntas, dando opiniones... ...bueno, muy divertido, y yo, yo me prestaba mucho aquello... y acuérdame una vez que pasó una, una cosa que dije, yo, madre, esto ya eh, esto ye un acontecimiento esto tengo que recordarlo que ye, que no sé por qué motivo estábamos diciendo películas que nos gustaban o qué tal y, y yo dije, va, a mí gusta mucho una que se llama La reina anónima ¿eh? que hay una película que, bueno, la historia por la que la conozco ye, muy parecida a la de A la que vos pues, conté de Amanece que no es poco. ¿eh? Un día prendí la tele y empecé a ver aquello. Digo Oye, madre, pero qué es esto. Y de hecho esa no conseguí delantera hasta que tuve eh, la oportunidad de descargarla por internet. En una calidad pésima, sigo teniendo la, la calidad yeah, pésima, realmente pésima. Pero bueno, pude descargarla. Está muy bien, ¿eh? está muy bien. Y una peli también un, un poco insurrealista. ¿eh? Casi con formato de. ...de teatro filmado, más que más que cine... ...pero bueno, que a mí... ...a mí gusta, me gusta bastante... ...no sé hasta qué punto... ...una de, de las mis favoritas... ...no sé hasta qué punto tenía que estar en esa lista de... Eh, ...las 10 películas de, de mi vida... ...como como lo tituló el, el compañero... ...pero ya que eh, aquella vez en el chat... ...que lo puse... me mí gusta La Reina Anónima... Acuerdo que, que él, él, él llegía y tal, y dice por la radio, ah, no sé quién gusta y tal, y el anedrónico de la reina, no, no, no, bueno, yo eso no lo conozco. Y yo dije, ¡ay madre! Hay una película que yo conozco, que nunca conoce el, el tío de sesión continua. <risa> y entonces yo dije oh, sentíme todo orgulloso, ¿eh? ¿eh? Todo, todo recho yo, ¿eh? <risa> porque yo conocía una película y él no. ...y entonces yo creo que por eso es difícil la maldad de poner en la lista... ...no por otra cosa, maldad entre comillas... ...porque yo os digo que gustar si sí me gusta, ¿eh? pasa pues que hay muchas otras que, ¿eh? que a lo mayor pues, me gustaría más... ...yo muy difícil, muy difícil, yo qué sé... Eh, ...por ejemplo, eh, bueno, pues de fecho comentó la... ...porque ya después de mandar la lista, un día que estábamos falando... Eh, ...sí que dije, digo, pa, de de, no puse la de Joque Noche, Joque Noche me encanta... ...y otra vez es que parece que no se acaba nunca, o que a mí me parece que no se acaba nunca... ...y gustame mucho la de Joque Noche y tal, de, ah, bueno, pues eh, a mí gustame también no sé qué tal... ...y mira, comentó lo, comentó comentóla un en el, el otro día, bueno, pues claro, Joque Noche... ...pues llevo una de las de las mis favoritas, porque también llevo una que puedo verla y volver a verla... ...y, joder, y gustame... Y además, eh, y ahí coincidíamos, también lo decía él, eh, esos pelis que pasen a, ¿eh? en una noche, a lo largo de una noche, joder, a mí gustenme. De fecho siempre fue como un deseo que siempre tuve, lo de vivir una noche de esas, una noche en la, en la que pasan un montón de cosas diferentes, en la que estás en un montón de sitios. ¿eh? De ese mes en cuando medio lo conseguí, ¿eh? porque bueno recuerdo de alguna noche y de esta de... A ver, no estar en muchos sitios, estar por UBEU, pero bueno, de meterse en bares un, un poco raros, eh, pasar un, una serie de cosas que, eh, que llamaban la atención y tal. O sea que de siempre en cuando, de alguna vez, medio lo, medio lo conseguí. Pero bueno, por supuesto, nunca conseguí pasar tantas aventuras como las que pasa el, el rapaz de, de, de Joque Noche. Me eh. gustaba mucho Joque Noche. Eh, luego de hecho, muchas más que, bueno, pues que a lo mejor. yo de hecho mira fago un llamado al al compañero cabezón compañero de pasión de cine que sé yo que que siente que siente que sienta en sé yo que está ahí con endalgulía o colso colso transistor mirando de sentir a Edonia hoy fago yo un llamado ver Hace, ...todavía no acabaste el, eh, de hacer todos los programas de, de las listas de esta vez... ...pero tienes que hacer otro tío... ...tengo que poner otros diez... ¿eh? ...porque hostia, claro, acuérdame de muchas que no puse ahí... ...y que digo, joder, este tiene que estar... ¿eh? ...no sé, de ahora mismo de, del puente... ...el puente de... ...no me acuerdo cuál, quién es el director de, del puente... ...sé que sale eh, Alfredo Holanda y el protagonista... ¿Eh? Y una puta pasada, ¿eh? Uf, una peli que está fecha en la transición... ...pero que yo tampoco vos creáis que vi ahí mucho tiempo. Vaya gozada, chavales. El puente, ¿eh? Si podéis verla, veisla... ...y entonces veréis cómo... ¿eh? ...cómo la historia cambió. ¿eh? Quiero decir que cambió en el sentido de que... ...en aquel momento, pues... ...bueno, la peli refleja lo que está pasando en aquel momento... ...y cómo eso desapareció de... ¿eh? ...de los libros de texto... ...de los libros de historia... ...eso no está... ...no está nunca, nunca ...no nunca nunca, nunca los libros... ...cambió... ¿eh? ...muchas más películas hay por ahí... ...pero bueno... oye, ...no soy yo quien para hablar de cine... ...si queréis sentir un buen programa de cine... ...buenas cosas sobre cine... ...sentís pasión de cine... ¿eh? ...sentís... ...man cine... ¿eh? ...cualquiera de esos dos... maravillosos programas que en Radio Cuca falen de, precisamente de eso, falen los de de cine ¿eh? sí joder, os animo a sentir eso os animo a sentir los demás programas de la Cuca son todos maravillosos Es equivocada en tu rincón sigues sintiendo radio Cucaracha sigue sintonizando radio cucaracha la radio libre una, de una vez más esta radio con 33 años de historia encuentrasse bajo ataque una vez más eh, aquellos que tienen el poder el estado ¿eh? Nun de quién a asumir que puede existir ninguna cosa ningún proyecto, nada ¿eh? que te fuera de su control ¿m? que no los necesite yo creo que eso es lo que ellos molesta que no los necesitemos que no teamos fiscalizados por ellos Pero ese ¿eh? y eso somos nosotros, eso ¿eh? Radio Cuca, Kuka, radio cucaracha, como ¿eh? los nuestros hermanos de radio crash, si ¿eh? son estamos ahí los dos en el mismo en el mismo barco, en la misma guerra, en la misma lucha, Perdona, manto sigue sintiendo. de cucaracha sigue sintiendo anedonia y sigue sintiendo al anedónico miserable que el anedónico miserable callará callará como un afogado ¿eh? también si llega si utilizan la fuerza bruta contra nosotros yo ¿eh? no tengo ni, ni fuerza ni presencia ni, ¿eh? ni estado de ánimo ni ni presencia espíritu a mí pégame cuatro porrazos y acabaron conmigo si vienen ahora a echarme a presentar la radio no tienen ningún problema en echarme no tienen ningún problema en echarme pero mientras tanto mientras consiguen mientras dan patadas a la puerta para tirar la pambela yo seguiré falando. Eso sí, ¿eh? Acabarán conmigo, ¿sí? ¿Eh? poco después, pero mientras te andan no las en la puerta, yo seguiré, seguiré falando. Y no creo que sea yo el único, eh. No sé por qué me parece a mí que la mayoría, si no todos, los collacios de Radio Cuca también van a seguir falando mientras suenen las en la puerta. Seguramente lo que haremos ¿eh? será arrimar el micro lo más posible a la puerta para que sientas les patáis de fondo. Tuve ayer una, una conversación ¿eh? ...que casualmente volví a tenerla... Eh, ...hoy mismo, otra vez... ...con otra persona diferente... ...pero sobre el mismo tema... ...y yo como sabéis que en mi... Eh, el, ...el mi segundo apellido... ...y apofénico... ...soy el anedónico miserable... ...apofénico, fotofóbico y peracúsico... ¿eh? ...cuatro apellidos, como los notarios... ...ya sé yo, un chiste viejo... ...siempre digo lo mismo... ¿no? Eh, ...la cuestión es que... ...bueno pues como... como unas cuantas veces eh, surgió este tema en un par de días pues entonces les digo yo, eh, esto y que y por motivo que sea y importante. Eh, por motivo que sea ya importante. Eh, ya sabes, soy apofénico, joder, veo, eh, veo, percibo relaciones donde no les hay. Eh, en eso consiste la apofenia, eh, soy apofénico. fundamentalmente apofénico con el número 23... ...los apofénicos tendemos a tener un número... ...que decimos, venga, mira, ahí... ...venga, mira, si sumas este... ...mira, mira, mira, chaval, sumas este con su por dos... ...divides por siete... ...y multiplicas multiplicaslo por catorce... ...y ves, ves, sale el número... ...esto lleva una predestinación... ...bueno, pues así no somos los, los apofénicos... Eh, ...pues eh, resulta que tanto ayer como hoy... Tuve una conversación al rollo de que digamos que el tema ...y era eh, si existe mm, el cambio o, o todo bueno pues inalterable. ¿eh? Vale, dicho así nada, la verdad que no en eh, no un espello mucho de lo que, de lo que quería hablar, pero eh, a ver, y es más sencillo. Es un poco relacionado con esto que os digo yo siempre, de que yo soy más de, de estados que de rasgos. Eh, eso quiero decir sencillamente que la misma manera de, de ver las cosas de percibir y es más bien eh, intentando interpretarlo todo como, como estados eh, como estados del momento, como cosas que pueden cambiar como continuos eh, como continuos dentro de eh, como posiciones dentro de un continuo eh, claro la visión contraria es la visión de ver las cosas como rasgos eh, eh, un rasgo estable ¿Mm? ...más menos estable, pero estable... ...el rasgo está ahí... ...y va a ser difícilmente modificable... ¿Mm? ...yo sin embargo pienso... Eh, ...pienso que, que todo puede cambiar... ...a ver, entendamos... Eh, las dos conversaciones que tuve... ...fueron la rodilla de, de las personas... ¿eh? ...si hay circunstancias en las personas... ...que son absolutamente estables... ...y si es, es, no vas a poder cambiarles... aunque puedas cambiar otras cosas alrededor... ...o si todo dentro de una... ...de una persona puede cambiarse... ...o incluso, bueno, también... tuve la conversación respecto a las situaciones... ¿eh? ...tuve una conversación respecto al... ...al pensamiento positivo... ¿eh? Eh, ...el pensamiento positivo, o sea... ...esa idea que ya así tan... Ah, ...tan guay, tan hippie... ¿eh? pero que yo sin embargo eh, dando absolutamente contrariado con todas esas manifestaciones hippies buenrollistas eh, bueno pues defiendo defiendo mucho pero yo defiendo la, lo del tema del pensamiento positivo desde, desde el punto de vista más material y menos espiritual si podemos decirlo de esa manera yo sencillamente pienso que que el pensamiento No deja de ser eh, bueno pues una función más del organismo que nunca se parta de los demás. ¿eh? Eh, el pensamiento y la acción, por ejemplo, bueno, pues están muy relacionados. Son dos cosas diferentes, pero eh, no independientes. ¿eh? Eh, yo creo que el pensar como si ¿eh? pudieras hacer algo, ¿eh? llévate a poner en marcha. Todas las estrategias todas les conductes todo mm, todo lo que todo lo necesario para intentar conseguirlo eh, si pienses que ya es estable y que no hay posibilidad de cambiarlo pues sencillamente no vas a no vas a, a poder no vas a poner en marcha todos esas conductas, todas esas acciones claro eh, si no pones eh, lo que tiene el, el ¿Eh? ...el creer en la estabilidad... ...y que es muy autorreforzante... ¿Mm? ...claro, esto no va a cambiar... ¿eh? ...¿ves cómo no cambia?... ...¿ves, sigue sin cambiar?... ...esto no cambia... ¿Eh? ...sigue siendo igual... ...esta persona, ¿ves cómo sigue siendo lo mismo que yo era?... ...¿ves cómo sigue fallando en el mismo sitio?... ...¿daste cuenta?... ¿Eh? ...y esto igual... ¿Mm? ...no cambia... ...claro, si estás tan convencido... ...de que no va a existir el cambio... como para no emprender, para no poner en marcha ninguna acción a la búsqueda de ese cambio, pues claro, de esa manera posiblemente no va a cambiar, porque no faís nada. El cambio no se produce el por sí solo. ¿m? El cambio es necesario eh, poner de algo de la toparte para que se produzca el cambio. El pensamiento positivo, pues al fin y al cabo ya, tam yo también lo veo de esa manera. Veo que si crees ¿eh? que... puedes hacer puedes llegar a conseguir una determinada cosa pues intentar conseguir que pase seguramente vas a desplegar ¿eh? todas las acciones necesarias para intentar que pase a lo mejor lo consigues o a lo mejor no pero por lo menos hiciste todo lo necesario para para, para, para intentar que suceda eh, pasa una cosa también con el tema de ¿eh? de las probabilidades claro ...si te has convencido de que no lo vas a poder conseguir... ...seguro, seguro que no lo vas a conseguir... ...porque no lo vas a intentar conseguir... ...o sea, ya que fijo, fijo... ...que no lo vas a conseguir... ...hombre, si pienses ¿eh? que a lo mejor se consigue... ¿eh? ...mira, todo esto vino... bien al cuento sobre todo... ¿eh? Eh, ...de hasta qué punto... las personas... ...pueden cambiar... O, o, ...o siguen siendo siempre iguales... ...yo porque en la guerra... ¿Eh? Guerra entre, no se conocieron siquiera, o sea que no pudieron entrar en guerra, guerra digo yo, entre Heráclito y, y Aristóteles. ¿eh? Heráclito de Éfeso era el presocrático aquel que decía que ¿eh? que todo, todo estaba en permanente cambio. ¿eh? Eh, aquella frase así tan guapa, tan tal, ¿eh? tan significativa de: No puedes bañarte dos veces en el mismo río. que uno dirá, anda que no, vas a un regato en mi pueblo, que yo baño en el, eh, todo el verano, todos los días si quiero, baño en el mismo regato eh. claro, pero no se refiere a eso, es lo que quiero decir ya que eh, el río está fluyendo ¿eh? o sea que la próxima vez que te metas en, en ese río, en realidad el agua en la que te estás metiendo, ya no es la misma, ¿eh? ese agua en la que te bañaste la primera vez tanca a Dios ya ¿Eh? tú estás bañándote en otra ¿Mm? eh, pasa lo mismo con las personas eh, las personas están en permanente cambio o estamos en permanente cambio seguramente todas las células que componen el nuestro cuerpo a día de hoy esto bueno, sabría dar el dato exacto seguramente un biólogo o algo por el estilo no sé cuánto tiempo tardan en, en mudar todas las células pero no son en absoluto los mesmes que lleguen hay un tiempo. ¿eh? Entonces tú dirías, coño, como oye, la misma persona? ¿Pero por qué? Yo decía lo de la guerra entre Heráclito y Aristóteles porque Aristóteles eh, desarrolló y trabajó mucho un concepto que ya era ese de, de sustancia, que ya era precisamente el buscar ¿eh? la, lo que él llamaba la sustancia de un ser, Y era lo que hacía que ese ser siguiera siendo ese mismo ser pese a, a los cambios. ¿eh? ¿Cuál era el, cuál era la sustancia ¿m? por la que un hombre eh, sin barba eh, y era el mismo hombre aunque se dejara barba? ¿m? ¿Cuál era la sustancia? ¿Cuál era el principio que hacía que que una persona fuera la misma persona? Eh, un día que, que, que al día siguiente cuando por un accidente quedaras en la pierna ¿eh? en antes ya era una y ahora y otra no ¿Mm? o llevándolo al conocimiento actual que sabemos que estamos conformados por células bueno pues que y lo que fae eh? que cuando todas las células mutaron eh, la persona sigue siendo la, la misma ¿eh? eso es lo que llamaba la sustancia algo que, que permanece ¿eh? La parte estable, todo lo demás y eh, eh, modificable, cambiable, desaparecible, digamos, pero existe una, una parte estable. ¿eh? Por eso digo yo lo de la, la guerra entre Heráclito y Aristóteles. ¿eh? Y imposible repetir o, o queda, queda de alguna cosa. ¿eh? Y un, un gran debate. Hombre, vamos a ver, intuitivamente, por sentido común, todos sabemos que algo hay. ¿eh? si alcuentres por la calle un amigo que hacía un año que era un vies, te das coño, qué tal y sigue siendo él. A lo mejor ye el más viejo o a lo mejor ye él con menos pelo a lo mejor ye él que resulta que se casó y tuvo un fío... pero bueno, algo hay que tú sigues conociéndolo, Y sigues diciendo coño, Ramiro, qué tal, O coño Juano, o coño Josefina, qué sé yo, pero bueno, que de algo tiene que sigue siendo el mismo. Seguro que todos tenéis amigos a los que no veis casi nunca, a lo mejor bien fuera, a lo mejor veis un par de veces al año, y de así no, pues cambien muchas cosas, pero muchas cosas también permanecen, ¿no? el sentido común nos dice que de algo hay, de algo hay que permanecer. Eh, pero curiosamente también hay mucha gente que por sentido común está convencida, absolutamente convencida, de que hay cosas, hay variables, hay características de las personas que, que no pueden cambiar. Por ejemplo, yo que sé, pues mira, la conversación que tuvo hoy, que tuve hoy tuvo tuvo que ver también con les, con las personas con, con discapacidad. ¿eh? Eh, hasta qué punto, llega la conversación, una persona con una determinada discapacidad severa ¿eh? puede llegar a desarrollar un, un trabajo. Y yo decía, sí, pero ¿por qué no? Eh? A lo mejor es que no, decía yo. A lo mejor es que no, a lo mejor es que sí. Yo creo que sí, pero lo que estoy absolutamente convencido es que no va a poder, si ni tan siquiera se intenta, si ni tan siquiera se, se, se intenta dar el... Darle la, ay, perdona, y es que estoy... pegando, pegándome con la mesa pa, porque ahora está grabando mono en vez de en estéreo, pero bueno, pasa mucho Radio cuca, eh, pasa mucho Radio cuca que salga solo por Ah, mira, ves, ahora di un par de goles a la a la mesa y vuelve a, a grabar en estéreo. Esto normalmente suele ser eh, prefacio de que se corte el audacity, ¿eh? pero bueno, ya a ver, qué sé yo. Si, si de repente veis que pongo música y que curtióse en la, la Audacity. ¿eh? Mientras tanto voy a intentar seguir hablando de esto, de, de esto del cambio. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, eso, pues eh, yo estoy muy metido en, en el tema de, de, de, de que todas las personas, independientemente de la so discapacidad, pueden acceder a prácticamente todo. Claro, muchos diréis, pero bueno, eso y es imposible. Y yo diría, bueno, eh, yo sencillamente prefiero pensar que es improbable. ¿eh? Eh, yo intento intento evitar eh, intento evitar en la medida de lo posible eh, cuatro palabras ¿eh? que son siempre, nunca, todo y nada ¿eh? porque parece que son demasiado absolutes y yo pienso que los absolutos no existen. No quiero decir esto que sea relativista ni mucho menos, ¿eh? no quiero decir eso para nada ¿eh? quiero decir que los absolutos no existen, son Ideas un poco platónicas, un poco como las ideas platónicas. Son ideas a las que tender. ¿eh? Eh, no existe la verdad, a lo mejor, la verdad absoluta. ¿eh? Pero sí existe una verdad a la que tender. Y un un pensamiento también dialéctico. ¿eh? Como os decía de alguna vez que, que falé de, de, de ciencia y de la evolución científica y estas cosas. Y un, un pensamiento igual, un poqueñín dialéctico. Eh, como yo pienso que no existen los absolutos, igual por eso mismo pienso que no existen los imposibles. Vale, volvemos al gente común. Y, es imposible, mmm, que yo ¿Eh? ¿Y es imposible que llueva para arriba. Y imposible que, qué sé yo, que, que pongas un cazo de leche al fuego y se enfríe, se conchale? Y Imposible. ¿Eh? Hombre, o vete a saber, igual vienen... De algún teórico cuántico de estos y te desmaga, no? Pues tengo yo una fórmula eh, que dice que es posible. Bueno, vale, está bien, de acuerdo. No lo sé, pero bueno, yo aceptaría incluso, incluso yo, que pienso que, que, eh, que, que todo es posible, eh, e incluso yo pienso que eso sería muy complicado. Pero bueno, pero lo que tengo muy claro y que no y es lo mismo eh, tampoco eh, posibilidad que, probab que probabilidad. seguramente eh, hay muchas cosas que son muy improbables pero que sean improbables no quiere decir que sean imposibles quiere decir sencillamente que raramente pasarán pero lo mayor sí que pasen ¿eh? y que es mayor pensar que al fin y al cabo y es lo que ¿eh? a lo que diva, a lo que diva toda esta reflexión que es mayor pensar pensar como si fuera posible o pensar como Mm, si fuera imposible. Eh, que es mejor pensar eso, por ejemplo, en las personas con discapacidad, que no van a poder llegar a hacer tal cosa que es imposible que hagan tal cosa o, o pensar que es posible vamos a trabajar por ello. y Ya digo, hay, pensar como si, eh, independientemente de, de que a lo mejor digas tú no, pues hay, esto es prácticamente imposible y muy difícil y tal, Pero yo voy a pensar como si fuera posible. ¿eh? Pensar como si. Eh, yo te digo muchas veces, ¿eh? esto de pensar como si. ¿eh? Cuando me dicen, pero tú crees de verdad que... Digo, eh? a ver, toda esta conversación porque diréis, pero bueno, ¿qué tal hablando esto de la discapacidad y tal? Mira, toda esta conversación, muy bien, por el tema de que una gente que ¿eh? que trabaja en... En, un, en, un, en una determinada empresa que está configurada de tal manera que nada más contraten a gente con discapacidad eh, son los primeros que dicen que determinadas discapacidades que no, no, que esos no los quieren contratar porque porque no van a, a poder hacerlo ¿eh? y, y tan tan convencidos que eh, da lo mismo que a lo mejor pues no, pues vean un candidato que, que bien, que da el perfil que no sé qué, no, uy, este no que tiene esto y estos no pueden hacer que probaste ¿eh? intentaste ¿eh? yo pienso que, que vale la pena vale la pena intentar eh, en eso y en cualquier otro aspecto de la vida vale la pena intentar siempre yo pienso que pienso que sí personalmente habrá los que piensen que no pero yo creo que vale la pena intentar siempre hacerles cosas que vale la pena siempre eh, intentar pensar que vale la pena pensar que las cosas son posibles probables improbables vale pero posibles ¿eh? que pueden suceder que hay poca probabilidad de que pasen bueno anda pues vale hay poca probabilidad pero pero por poder por poder pueden pasar ¿eh? Eh, estoy estoy más que convencido de que ¿eh? de que pueden pasar Sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo Radio Cucaracha, sigue sintiendo la Radio Libre de Dubieu, sigue sintiendo Anedonia y sigue sintiendo el Anedónico Miserable. Un Anedónico Miserable que va a decirte algo: que ya hay un verdadero clásico en Anedonia y que ya que joder, estoy un casado de la hostia. Mira, Estoy emparrado en hacer, mantener el programa los jueves a las 10 de la noche. Y la verdad es que ya va llegando uno. ¿eh? Va acabando, entre que va acabando la semana. Ya lleves ¿eh? un cansancio acumulado de un, toda una serie de cosas. Va terminando la semana. Eh, bueno, ya es tarde. Diréis, joder, no, ya es tarde, son las 11 y media. Esto no llega nada. Vale, bien, pero para mí sí ya. Yo soy como los Pites, ¿No ¿sabéis eso de, de echarse con los Pites? ¿Eh? Bueno pues yo me con Les Pites, yo <risa> la verdad que, ¿eh? que trasnochar hay muchos años que no trasnocho lo más mínimo. Eh, me duele me la cabeza, cosa rara porque, porque a mí casi nunca me duele la cabeza. ¿eh? Y llevo unos días que ¿eh? me duele la cabeza. a veces, ¿eh? no quiero decir que llevo unos días seguidos que me duele la cabeza quiero decir que de ese vez en cuando duerme la cabeza y que eso es raro ¿eh? hay determinadas cosas que en mí son raras que nunca me duele la cabeza y, y normalmente cago blando ¿eh? si cago duro pues yo una cosa muy rara en mí ¿eh? y si me duele la cabeza pues yo también una cosa muy rara en mí eh, igual tiene que ver con el comer raro y no comer alesores igual tiene que ver con el puto trabajo ¿eh? Eh, el trabajo pues está distorsionándome la vida yo cuando trabajaba poco cuando ya poco muy pocas horas ¿eh? y, y con eso me arreglaba porque también por fortuna pues tengo muy pocos gastos digamos que la, la mi vida ya era relativamente porque bueno decir que ya era ordenada pues también sería, sería mucho decir ¿eh? que la mi vida, vida fue ordenada en algún momento Estoy volviendo a dar golpes a ver si vuelve a grabar en el estéreo. si sí, vuelve a grabar en el estéreo. ¿Y cómo funciona esto, eh? Si dais unos golpes a la mesa, vuelve, vuelve a tirar al estéreo. Bueno, que me decía que... La mi vida no llego de nada, pero... Ahora voy me de cosas que feo por culpa de estar trabajando. Ahora trabajo muchas horas. Todavía no trabajo jornada completa, eh. eh Diréis vosotros, joder, esto tengo que ser por nada, eh. Pero... Pff, Ya cuando no trabajaba, ¿eh? Eh, vuelve, vuelve a, Joder, vuelve al estéreo. Eso. Doíste más, ¿eh? más fuerte. <ríe> eso que cuando no trabajaba, por ejemplo, todos los mañanas desayunaba un, un, un diente de, de ayu, ¿eh? en, en pan y, y con miel. Y, y, un, y exprimía un limón y echábalo en una botella de agua y bebía todo el día agua con limón. Y eso, desayunaba de esa manera. Intentaba hacer, no unas grandes comidas, porque yo no soy un gran cocinero, pero por lo menos, oye, pues medio cocinaba. Eh, claro, ahora como trabajo y estoy cansado y no tengo tiempo, pues igual por la mañana desayuno un café con galletes y gracias, y tira por delante. Coño, y el ayu que también te sentaba, no, el ayu ya no lo tomo. Y el, el limonín que también, también te sentaba, no, el limonín ya tampoco no lo tomo. ¿Mm? Claro, como estoy trabajando y ahora tengo perres y lo que no tengo ya tiempo, pues igual a lo mejor eh, en cuenta de hacer una comida curiosa, pues entro a un bar y compro pincho. No sé por qué dame a mí que un pincho del bar igual no llé tan bueno como una comida que hice yo por mala que, por mala que fuera. Seguís sintiendo golpes porque yo sigo dando golpes a la mesa para conseguir que esto suene en estéreo. <risa> que ya veis el problema que tendría yo que sonaré por mono, pero bueno. Pero sí, más pues, de esas cosas, de que, ¿eh? que a lo mayor como no tengo tiempo, pues por ejemplo tampoco no atiendo tanto la cuarta Y por tanto, tampoco tengo ¿eh? ...tengo tantas cosas, no me salió no una producción curiosa. Y muchos dirán: ¿Qué más te da? Joder, mejor, ahora tienes perres y cómpreslo... Claro, ¿sabes lo que pasa? Que, que hay determinadas cosas que, que no pueden comprarse. ¿eh? Eh, esos productos que yo saco de las huertas es patates, es zanahorias es es tal. Lo siento, no puedo comprarse, aunque tengas perres. Hombre, supongo que si tuvieras muchas perres, sí. ¿Mm? Yo tengo muchas más perras de las que necesito, pero si no tengo las perras suficientes para ¿eh? pa comprar esas delicatessen, ¿eh? digamos, tampoco tengo tiempo para pa cocinar lo curioso, ¿eh? lo dicho, pues a lo mejor, el domingo a lo mejor voy de monte, vamos de monte a la gente del grupo Ramón Mercader. En eh, antes, pues oye, siempre me hacía yo una tortillina de, ¿eh? de lo de casa, como vinos de casa, tres mis pites y patatina de la que yo ¿eh? tenía, que este año morrióme todo, porque claro, no la atendí... y vino, vino la mancha y acabó con ella. ¿eh? Y cebolla de, de la de casa, sí, este cebolla esa casa que pero yo creo que, que ni un tercio de la que saqué el año pasado, ...claro, no mire para ella. ...hay que sellarlo, hay que, hay que arrendarlo... ...si no, ¿eh? pero claro, no tengo tiempo... ¿eh? ...no tengo tiempo, no tengo tiempo porque ah, hay que trabajar... ...y entonces, tengo perres, tengo perres... ...pero queye que llegue, esos perres van... ¿eh? ...van, devolverme les patates que morrieron... ...por culpa de no tener tiempo para atenderles... ...eso sí, pueden comprarse patates... no son iguales, desgraciadamente el dinero no puede comprar esas cosas <risa> ahora ese yo de uno que estará sintiéndome ¿eh? ese, que, ese de la puela estará ¿eh? diciendo, coño, la de veces que discutí yo con el anedónico, si el dinero compraba o no compraba la felicidad sigo diciendo, sigo pensando que el dinero sí compra la felicidad ¿eh? sí compra la felicidad lo que pasa es que bueno hay los que somos raros y que a lo mejor la nuestra felicidad pues eh Igual igual requiere cosas que no necesariamente el dinero. ¿eh? Aunque bueno, si tuviera mucho dinero, como si tenía que pagar a uno para que estuviera todo el día a la huerta. ¿eh? Al final el dinero pues, sí que lo arregla. Sí que lo arregla todo. ¿eh? Pero bueno, eso. Y, y nada, pues como tengo que trabajar, pues mañana tengo que madrugar para ir a trabajar. Bueno, tengo tengo que trabajar. eso es lo peor de todo, que no tengo muy claro que, que tenga que trabajar, pero sin tenerlo claro sigo, sigo trabajando ¿eh? Eh, por mí sí, supongo que por mí ¿eh? por mí a no volver a encontrar otro trabajo porque bueno, un poquitín por lo menos sí que necesitamos o iba a decir yo una burrada necesitamos otros y yo que sé que lo que necesiten, dos habrá los que no tengan falta ninguna de trabajar absolutamente nada... ...yo si sí tengo falta de trabajar un poquillín... ...porque bueno, pues hay de alguna cosa que... ...un poquillo de dinero... Eh, ...tengo que tenerlo, de momento... ¿eh? ...de momento, a lo mejor consigo llegar... ...al estado en el que no me fega... ...falta ningún dinero... ...nun creo que sea ...que sea quien, pero bueno, a lo mejor... ¿eh? a lo mejor... ...ojalá, ojalá pasaré... ...pasaré tal cosa, eh... ...ojalá pasaré tal cosa, pero de momento... ¿eh? Pues tengo que trabajar, como tengo que levantar para ir a trabajar, pues no puedo quedarme hasta las dos de la noche, más que nada porque estoy cansado. ¿eh? Eh, qué curioso como, cómo lo destroza todo el puñetero trabajo salariado Como por embargo, mira, estoy notando eh, que la, la mi salud, mi estado físico, deteriorase. Claro, normal. Ya no estoy tan fuerte como antes. No entiendo tan fuerte como cuando tenía tiempo para pegar caminates, para ir al monte. Ahora ya no tengo ese tiempo. ¿eh? Ahora estoy medio cansado siempre. Porque encima, claro, como tengo un trabajo que no me gusta. Uno de ellos, ¿eh? tengo muchos trabajos. Pero bueno, el más grande, ¿eh? el que más horas me lleva, eh, no me gusta lo más mínimo. Entonces, pff, como que no tengo energía para ir. ¿eh? En cuanto a ir andando y ejercitando el, el, mi organismo... pues en cuenta de eso voy en autobús ¿Mm? estas cosas que ¿eh? ay dios mío ¿Mm? trabajo en fin ya sabéis lo que opino del trabajo pero también veis que soy un un puñetero cobarde y sí sí mucho predicar mucho predicar pero pero al final resulta que ¿eh? que, que ni puñetero caso en fin ni ni caso ni siquiera ¿eh? a mí a mí a mí mismo pero bueno amigos nada que terminamos un saludo muy grande especialmente al macetu que tuvo intentando meterse mal chat aunque no fue quien tuvo algunos polonillas por ahí un saludo a toda la gente que te ha sintido en el 107.3 de la frecuencia modulada un saludo a toda la gente que sintiera esto a través del www.radiocuca.org Un saludo al que lo descarga la chive, un saludo a que lo Diferiu, de diferido, cualquier día que nos llegue el nuevo de Xunetu Un saludo muy grande, que no nos cojan, eh? que no nos collan. Lo importante además ya que no nos collan a nosotros, que no nos cojan a la cuca Con la ayuda de todos, eh? estoy bastante seguro que no van a colleven a mí, ni van a collevos a vosotros, ¿vale? Venga, un saludo, hasta la semana que viene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 Susabli que, que Dios, Dios les salve Por eso nunca